Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, un tema fascinante y que ya está aquí, ¿no? Cómo la inteligencia artificial generativa se integra o cómo podría hacerlo en las aulas, en las tareas de clase. Y para eso vamos a explorar un marco, una propuesta que se llama MIAE. Exacto. Nos basamos en un artículo bastante reciente de noviembre de 2025 de Juan José de Aro. Es una revisión de una idea suya anterior de 2024. Y nuestra misión hoy, pues, es desgranar este marco, MIAE. Queremos entender mejor cómo estudiantes y profes pueden usar la IA en educación de una forma, pues eso, más clara, más estructurada. Ajá. Y fíjate, es interesante por qué el autor vio la necesidad de crear esto. Dice que se inspiró en otros trabajos, como el IAS, que es otro esquema conocido sobre IA y trabajos académicos. Sí, lo conozco. Pero a él le pareció que muchos enfoques se centraban, quizá demasiado, en pillar el plagio. Y eso, según él, podía llevar a clasificaciones un poco, no sé, forzadas o poco naturales. Claro, como si la única preocupación fuera si se copia o no. Eso es. Y el MIAE busca una progresión más lógica, más aplicable en general a cómo usamos la IA. Así que la propuesta es una escala. Seis niveles, del 0 al 5. Va desde no usar nada de IA hasta un uso donde la máquina es casi autónoma, pero ojo, siempre con supervisión. La idea es dar claridad. Y también una base ética. Venga, vamos a ello. Exacto. Y la verdad es que un marco así es útil. Muy útil ahora mismo. Primero por la transparencia. Ayuda a que todos, estudiantes, profes, la institución, usemos el mismo lenguaje para decir, mira, la IA se usó así en esta tarea. Eso es fundamental. Claro. Hablar el mismo idioma. Y luego permite a los profes poner límites claros. Es decir, para esta actividad espero este nivel de uso de IA, según lo que quieran conseguir pedagógicamente. Se puede tratar la integridad académica, claro, pero sin que sea lo único. Uh -huh. Y por último, es una guía. Una guía práctica para pensar cómo meter la IA en el día a día de forma ordenada, paso a paso, intentando sacar lo bueno y controlar los riesgos. Vale. Y la base del marco es sencilla, en realidad. Se organiza según cuánta autonomía le das a la IA y cuánto aporta de verdad al resultado final. Ya sea un trabajo, un proyecto o incluso materiales que prepara el profe. Sirve para muchas cosas. Entendido. Entonces, seis niveles, 0 a 5, el 0 sin IA y de ahí para arriba cada vez más implicación de la IA. Vamos a verlos uno por uno, que creo que ahí está la miga, en las diferencias. Perfecto. Empezamos por el nivel 0. Trabajo completamente humano. Este es fácil, ¿no? Cero IA generativa. La persona hace todo con sus conocimientos, sus habilidades y las herramientas de siempre. Libros, apuntes, eh, buscar en internet a mano, el Word, el PowerPoint. Eso es. El ejemplo más claro, pues un examen en clase, sin móviles ni nada, o un debate que modera el profesor. Pero también sería un profe diseñando una rúbrica de evaluación, el solito, o preparando su clase basándose en su experiencia y en los libros de texto. La clave es creación humana al 100%. Vale, nivel 0, clarísimo. Subimos al nivel 1, asistencia técnica por IA. Aquí ya entra, pero de forma limitada, para tareas muy mecánicas o de procesar información que ya ha creado la persona. Ajá, hablamos de... Corregir la ortografía, la gramática, dar formato, pero también resumir un texto que ya existe, traducirlo o poner datos que ya tienes en una tabla, por ejemplo. Como un asistente, digamos. Eso. Y lo crucial aquí, creo entender, es que la IA no mete ideas nuevas, ni análisis, ni conceptos. Solo trabaja sobre lo que ha hecho el humano. Pero, a ver, ¿no hay riesgo de que un resumen automático, aunque sea técnico, cambie un poco el sentido sin querer? Buena pregunta, sí. Toca un punto delicado. El marco lo pone en el nivel 1 porque asume que la IA aquí es una ayuda para ser más eficiente con algo que ya tienes. Por ejemplo, un estudiante usa IA para resumir un tostón de artículo, pero para entenderlo él primero. El trabajo que entrega sigue siendo suyo. O usa un traductor, pero se supone que comprueba que dice lo mismo. La autor intelectual, la idea original, sigue siendo totalmente humana. La IA es, pues eso, un ayudante técnico. Vale, como un corrector súper avanzado. Exacto. Y para un profe, pues sería, usaría para sacar palabras clave de un texto suyo o para hacer una gráfica con los resultados de una encuesta de clase. Ayudas, no creación nueva. La responsabilidad de que todo esté bien sigue siendo de la persona. Entendido. Herramienta de eficiencia sobre lo creado. Pasamos al nivel 2. Planificación y estructuración asistida por IA. Aquí la IA ya se mete un poco más al principio del lío creativo. Ayuda a generar ideas, propone estructuras, esquemas, hace una lluvia de ideas. Vale, en la fase inicial. Eso. Pero, y esto es importante, parece, todo el contenido final, el desarrollo de las ideas, escribirlo, analizarlo... Eso lo hace la persona. La IA influye al principio, en la idea, pero no escribe el resultado. ¿Es así? Exactamente así. La IA aquí es como un, un compañero de brainstorming o alguien que te da un punto de partida. Te da sugerencias, ideas para un ensayo, secciones para un informe, enfoques. Pero la persona tiene que pensar críticamente, evaluar eso, elegir, descartar, adaptar... Y luego currarse el trabajo, con su investigación, su análisis y sus palabras. Entiendo. Un alumno, por ejemplo, usa IA para un esquema de una presentación. Pero luego él busca la información de cada punto y hace las diapositivas con su contenido. Y un profe podría pedirle a la IA ideas de actividades sobre, no sé, la fotosíntesis. Pero luego es él quien diseña la actividad final, la adapta a sus alumnos y crea los materiales. La IA inspira o estructura, pero no hace el trabajo gordo. Esto esto marca una línea interesante. Dónde acaba la inspiración y empieza la creación de contenido. Supongo que el marco intenta poner la IA, ¿no? En limitar la IA a esa fase de preparación. Precisamente. Es una zona un poco gris, claro, que pide pensar. El nivel 2 reconoce que la IA puede ayudar a arrancar o a ver las cosas de otra forma. Pero insiste. Construir el conocimiento y expresarlo al final, eso tiene que ser humano. La IA te da el andamio, pero tú pones los ladrillos. Muy bien, avanzamos. Nivel 3. Asistencia parcial de IA. Uso de borradores o esqueletos. Aquí ya la cosa cambia. Porque la IA no solo da ideas, ahora genera contenido. Produce borradores, trozos de texto, respuestas, como un primer esqueleto del trabajo. Ajá, aquí ya escribe, sí. Pero otra vez el pero. La persona que recibe ese borrador tiene que trabajar bastante sobre él, reescribir partes importantes, cambiar el tono, añadir su análisis, comprobar datos, meter su propia visión. La interacción es más bien. IA produce, humano transforma. Y como curiosidad, el autor dice que su propio artículo sobre el MIAE estaría en este nivel 3. Eso es. Y este nivel es clave, porque es un salto importante. La IA ya no es solo asistente o planificadora, ahora genera texto base. Pero la clave del nivel 3 es que lo que hace el humano después es importante y transforma ese texto. No es solo corregir faltas. No es un simple repaso. No, no. La persona sigue teniendo el control editorial y es el autor final, porque ha moldeado ese material inicial hasta hacerlo suyo. Imagina un estudiante. Usa IA para un primer borrador sobre un proceso histórico, ¿vale? Pero luego tiene que comprobar fechas, hechos, añadir citas de libros que ha leído, reescribir párrafos para que encajen con su idea principal, meter su análisis. El resultado final es muy distinto del borrador de la IA. Claro. Le da su toque personal y académico. Eso. O un profe usa propuestas de IA para preguntas de examen, pero luego las revisa a fondo. Quita las que no valen, cambia a otras para que encafín con lo que he explicado y añade preguntas suyas. Usa un borrador de IA para una guía de laboratorio, pero adapta los pasos a los materiales que tiene y añade notas de seguridad importantes. Entiendo. La IA te da un empujón con contenido, pero el esfuerzo principal de darle forma, rigor y tu sello sigue siendo tuyo. Es un equilibrio. Delicado, supongo, entre ser eficiente y hacer un trabajo original. Sin duda. Este nivel intenta aprovechar que la IA escribe rápido para que tú te centres en pensar más, analizar, sintetizar, argumentar. Pero exige esa intervención humana fuerte para que el trabajo valga académicamente y muestre que has aprendido. Aquí la autoría ya empieza a ser, bueno, más compleja. Y eso nos lleva directos al nivel 4. Colaboración avanzada humano-IA. O lo que llaman cocreación Aquí la dinámica cambia del todo, parece. Ya no es IA genera, humano modifica. Se describe como un diálogo constante, una interacción en dos direcciones. Exacto, bidireccional. La persona y la IA trabajan juntas, van y vienen sobre el contenido. La persona guía a la IA le pide refinar, ampliar, corregir, dar alternativas, como en una conversación. El resultado es una mezcla del trabajo de los dos. Se usa la palabra cocreación, que implica que los dos aportan activamente. ¿Puedes detallar un poco más cómo es esa interacción? Claro. Lo que define el nivel 4 es esa interacción constante, esa colaboración. El humano no es solo un revisor o alguien que construye sobre un borrador. Actúa como un director de orquesta que dialoga con la IA durante todo el proceso. Uh -huh. Toma decisiones clave, se asegura de que todo tenga sentido, pule el estilo. Es un toma y daca continuo. Un ping-pong. Casi. Algo así. Piensa en un estudiante con un proyecto de investigación complicado. Podría pedirle a la IA que busque y resuma fuentes sobre un tema. Luego, discutir con la IA cómo meter eso en su argumento. Pedirle que escriba una sección basada en lo discutido. Revisarla, pedirle que la reescriba con otro enfoque. Que dé más ejemplos hasta que el resultado conjunto esté bien. Es un proceso de ir y venir muy conversacional. Ya veo. Y para un profesor, pues diseñando una unidad didáctica entera. Podría empezar pidiendo a la IA objetivos de aprendizaje del currículum, luego discutir con la IA cómo ordenarlos, pedirle actividades variadas para cada objetivo y refinar esas actividades hablando con la IA, pidiendo adaptaciones para distintos alumnos o para su clase concreta. El resultado final sale de esa colaboración. Esto suena mucho más integrado. Y requiere otras habilidades de la persona, ¿no? No solo saber del tema, sino saber hablar bien con la IA, hacerle las preguntas adecuadas, lo que llaman ahora... Prompting. Totalmente. el nivel 4 no solo pides el experto en tu materia, sino también ser un usuario hábil y crítico de la IA. Saber guiarla, evaluar lo que te da, ver dónde falla y completar tú con tu juicio. Eso es fundamental en esta cocreación Y llegamos al último escalón, el nivel 5, supervisión humana de IA autónoma. Aquí la IA ya toma el papel principal en la creación. Genera el producto final de forma bastante independiente, siguiendo unas instrucciones o parámetros que le da la persona. La intervención humana mientras la IA crea es mínima o ninguna. Poca cosa, ¿sí? El papel de la persona entonces es de supervisor al final, revisar lo que ha hecho la IA, ver si tiene calidad, si es preciso, si sirve, y darle el visto bueno antes de usarlo. Es así. Es totalmente así. Lo que define el nivel 5 es que la IA trabaja con mucha autonomía al generar. La persona dice el objetivo, da los datos o las reglas al principio, y la IA produce. es Entendido. Y es importante ver la diferencia con los otros niveles. En el 3, el humano construye sobre el borrador. En el 4, humano e IA cocrean dialogando. En el 5, la IA crea y el humano supervisa al final. El contenido de la IA es el producto principal, o la base para otra tarea, y la responsabilidad humana es asegurar que vale. Vale. O sea, la IA hace el trabajo bruto. Podría decirse así en algunos casos. Un ejemplo interesante para estudiantes. Pedirle a la IA que escriba un cuento corto con ciertas reglas. Tema, personajes, estilo. Y luego, la tarea que se evalúa del estudiante no es cambiar el cuento, sino hacer un análisis literario de ese cuento. Buscar temas, recursos, estructura. El producto de la IA es el objeto de estudio. Ah, Qué bueno. Y para profes, pues podría ser usar IA para generar problemas de mates distintos para cada alumno, cambiando los números, o usar textos generados por IA sobre teorías científicas complicadas como lectura, para luego discutir o analizar en clase. La IA crea el recurso, la actividad de aprendizaje humana es trabajar con ese recurso. Vale. Creo que el viaje por los seis niveles ha quedado bastante claro. Desde el nivel cero, nada de IA, pasando por asistencia técnica 1, ayuda a planificar 2, usar borradores para construir 3, cocrear activamente 4, hasta la IA autónoma supervisada 5. Un buen resumen. Parece que este marco MIAI como mínimo da una estructura lógica y un lenguaje común para empezar a hablar de cómo la IA puede entrar en las tareas educativas. Una hoja de ruta, vamos. Sí, y yo creo que ahí está su gran valor. Da esa claridad que tanta falta hace ahora. Ayuda a estudiantes y profes a entender y a decir cómo se usa en la tecnología. Permite a los educadores decidir mejor qué nivel de IA pega para cada cosa que quieren enseñar, poniendo las reglas claras. Y da una base para meter la IA en el día a día de forma más pensada y ordenada. Tiene sentido. Y además… Volviendo a por qué lo creó el autor, intenta ser una clasificación más natural, centrada en cómo se trabaja, en vez de mirar solo si es plagio o no. Reconoce que hay muchos grises en el uso de la IA, más allá de copiar. Intenta equilibrar lo bueno que puede tener con una gestión práctica de los riesgos. En resumen, el marco MIAE se ve como una herramienta útil para moverse en este nuevo paisaje de la IA generativa en la educación. Ofrece una estructura, un vocabulario para tener conversaciones importantes entre todos, alumnos, profes y los propios centros educativos. Y si me permites, para cerrar, me gustaría dejar una reflexión. Va un poco más allá de describir los niveles, pero está muy conectada. Pensando en esta escala, sobre todo en los niveles 3, 4 y 5, donde la máquina ya aporta mucho al resultado final, ¿cómo tiene que cambiar la evaluación? ¿Cómo evaluamos el aprendizaje? Uf, buena pregunta. Uf, buena pregunta. ¿Cómo podemos los profes diseñar tareas y formas de evaluar que nos dejen ver bien qué ha entendido el estudiante de verdad, qué habilidades tiene él, y distinguirlo de su habilidad, que también es valiosa, ojo, para usar la IA como herramienta en cada nivel? ¿Qué significa demostrar que has aprendido? ¿Cuando una parte importante del proceso o del resultado puede venir de la IA? Es una pregunta compleja, sí, pero fundamental para el futuro de la educación, creo yo. Desde luego, una pregunta clave y que abre un debate enorme sobre cómo vamos a evaluar de ahora en adelante. Con esa reflexión tan necesaria, terminamos nuestro análisis del marco mi Gracias por acompañarnos en esta exploración.